En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en otra época. Nos ha tocado darnos cuenta de que no queremos ser parte de la historia... No podemos hacerlo, pero cuando alguien en el siglo XXI, en el siglo XXIII, le cuenten lo que hemos vivido, esperemos que se sientan orgullosos de nosotros. Depende de lo que hagamos a partir de ahora. Estuvieran que se abrieron hasta ahora las puertas del infierno, pero tenemos que escribir la segunda parte. Tenemos que conseguir que se recuerde lo vivido como algo que hizo aprender al ser humano, en dónde estaban los problemas, hay que los identificamos, que los curamos, que curamos lo que hizo torcerse a la vida en la tierra porque la vida en la tierra es lo que se estropeó y tanto lo estropeamos eh, que nuestros errores eh, provocaron el nacimiento de pequeños enemigos eh, que les llamamos eh, virus, uno de ellos eh, nos ha jugado una mala pasada, marcó el primer eh, gol, pero empataremos y luego ganaremos tenemos años eh, para arrasar en la prórroga es, el tiempo es eh, muy largo porque esta es una carrera de fondo que acaba de empezar y que hemos empezado por detrás eh, pero que haremos eh, por delante en nuestro programa estuvo un investigador eh, del CSIC, eh, Fernando Valladares que nos contó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 No más, porque la primera victoria será mirar adelante. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos, todos estamos preparados. Con Silvia Casasola en la codirección, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción. Vamos allá. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tenemos eh, cuatro horas eh, por delante, hasta las cuatro y media de la madrugada. Os recordamos en Twitter, etiqueta del programa Almohadillas Rosavientos, Almohadillas Rosavientos. Os vamos a hablar de una tierra, de un planeta parecido a la tierra que se encuentra a 3.000 años luz de nosotros y de los virus del futuro que serán objetivo de investigación por parte de la NASA Comado Martínez con Juan José Sánchez Oro con Miguel Pedrero y en unos minutos eh, también os vamos a hablar de historia, de historia de España y después eh, también de física cuántica de cosas eh, pequeñas de la física de las cosas pequeñas de la verdad y mentira que hay sobre este asunto y con Laura Falcolara en sus ecos del pasado hablamos de su nueva novela La maldición de la lanza de Longinos se titula así La maldición de la lanza de Longinos que es uno de los objetos de poder una de las reliquias que buscaron los nazis mujeres con historia que nos presentará a la hermana de Hitler y también hablaremos de las fronteras del futuro en las que vamos a atravesar como siempre como cada domingo por la noche junto a Javier Sevillano Repetimos hasta las 4 y media de la madrugada, al rosa vientos. Y como os eh, dijimos ayer, casi seguro que la semana que viene volvemos a nuestro horario de siempre. Pero hay algo bueno. Esta vez eh, todos eh, queremos ver luz al final del camino. Y la vemos eh, ya. Ahora, ahora tenemos eh, que llegar a ella y superarla. Las eh, 12 y 38 minutos comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Historia, historia de España, hablamos ahora mismo sobre este asunto. Un asunto en el que siempre es eh, muy difícil eh, separar lo que es eh, la ciencia, la historia, de las ideas de la política. Acaba de publicar un libro titulado La historia de España como nunca te la habían contado. Se encuentra en la esfera de los libros. Eh, su autor, Javier Rubio Donce, que está esta noche con nosotros. Eh. Muy buenas, ¿qué tal, Javier? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Javier. Bueno, la historia de España, como nunca te la habían contado, eh, la cuenta muchas veces eh, y siempre muy diferente, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, eh, la historia de España siempre es eh, polémica. Bueno, es polémica la historia de España en España. La historia de Italia en Italia también es polémica. La historia de Francia en Francia también es polémica. La historia del Reino Unido en el Reino Unido también es polémica. Eh, lo polémico no es el país, es la historia, ¿no? O cuando no. se quiere hacer política con la historia. Bueno, sí, sí, sí, eso sucede mucho, pero claro, la historia hay que contarla sin demasiado apasionamiento y sin intentar llevar la historia a tu terreno para inculcar algo ideas políticas, es lo que suele pasar muchas veces, pero vamos, en, en eso estamos nosotros intentamos no hacerlo de esa manera, como buenamente podemos, es difícil. Pero bueno. ¿Y se puede? ¿Te Bueno, bueno. Bueno, bueno, es difícil porque siempre que cuentas algo, yo que sé, pues a lo mejor eh no compras todos los tópicos de la leyenda negra y entonces pues a lo mejor te, te, te dicen que estás ideologizado de, de una manera o de otra, entonces es, es complicado, es complicado. De todas formas, evidentemente no hay que comprar todos los tópicos de la leyenda negra, pero hay que comprar algunos, porque alguno hay, ¿eh? Bueno, no sé a qué te refieres, con que alguno hay. ¿Algún, es decir, no todo es eh, limpio, no todo es fantástico, no todo no, es bueno, no, no, en ninguna historia, supuesto, en ningún país, supuesto. ¿no? En ninguno, en ninguna, claro. no, por supuesto, por supuesto, no. Tampoco hay que llevarlo a la leyenda rosa, que es lo que... Claro, se claro. Decir. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, pues, eh hablando de la conquista de América, pues nosotros no decimos que fue un auténtico genocidio y que llegaron ahí con la cruz y que todo fueron violaciones y porque también hubo otras cosas, hubo las leyes de Indias, fuimos pioneros en lo, en lo que luego fueron los derechos humanos, entonces eh, siempre eh, es verdad que no llegaron ahí eh, repartiendo flores, obviamente, pero claro, entonces con, eh, discernir una cosa de la otra, pues siempre hay que andar en un terreno de matices y de grises, y la gente que está muy ideologizada no entiende ni de matices ni de grises. Oye, hablando de historia, tú haces eh, y escribes un libro de historia y tienes... Un, eh, en Twitter, perdón, en eh, YouTube, un canal de historia en el sitio que va a ser el futuro o que está siendo ya eh, parte del futuro. YouTube, ¿cómo se mezcla el pasado con el futuro? Pues la verdad que se, se mezcla bien porque nosotros la verdad que abrimos el... Nosotros, Academia Play, abrimos el canal y va a ser un, en principio un canal didáctico. Yo no soy historiador, yo soy arquitecto y al principio va a ser un canal didáctico y vamos a tocar muchos palos pero lo que más nos funciona es la historia y es donde empezamos a crecer mucho y ahora pues colaboramos con historiadores, colaboramos con otros autores por ejemplo el último libro lo ha escrito también otro chico que se llama Andrés Conesa que es coautor y, y, y colaboramos con, con mucha gente pero lo que más nos ha funcionado es la historia y eso es el público el que ha decidido un poco en qué dirección nos hemos encaminado Javier, ¿qué fue primero? Te, me refiero a lo que siempre se dice, ¿no? el, el, el huevo o la gallina. Vo, vosotros además tenéis por eh, asuntos familiares, un asunto de arquitectura, ¿y tú por qué sí. te, te motivas con, con la historia, con el canal de YouTube que dices que luego se deriva la historia? Porque creo que incluso luego te pusiste a, a estudiar a través de la UNEP Historia, por eso te digo ¿qué fue sí, primero, sí, sí. primero el canal y luego te pusiste a estudiar historia o te apasionaba la historia antes y luego pusiste el canal. No, no, no, empecé a estudiar historia antes de, de abrir el canal, sí, sí, sí, no, yo soy una apasionada de la historia, mis padres eh, son personas también muy apasionadas de la historia, personas cultas que me han inculcado siempre de pequeño, hemos hecho muchos viajes, tal, y siempre, pues siempre me ha gustado. Y bueno, la arquitectura ya tiene una rama de humanidades también que que das muchas asignaturas de historia de la carrera y siempre me ha gustado. Y la verdad que empecé a estudiar historia por la UNED pero lo tengo abandonadísimo. Desde que comencé el canal ya no tengo tiempo porque al principio compaginaba la arquitectura. Yo tengo un, bueno, mi padre tiene un despacho familiar de, de arquitectura, un estudio de arquitectura. Yo trabajaba ahí y como buenamente podía hacía los vídeos En horas, en horas extras, que al final ya me ha ocupado tanto tiempo que al final pues eh, tuve que montar una empresa, ya pues aparte hacemos vídeos para otras empresas y, y tenemos ya más de doce no sé, personas trabajando en la oficina, o sea que ya esto me ocupa... ...el tiempo completo, o sea que ya... La, la, ...la arquitectura la tengo bastante abandonada... ...pero también tengo abandonada lo de los estudios por la UNED... ...algún día lo retomaré... Si puedo. Bueno, la historia... ...la historia está en todas eh, las disciplinas... Eh. ...yo soy periodista y he dirigido... ...durante más de 10 años... ...una revista especializada... ...en historia de España... ...y me he dado cuenta de una cosa... ...que no sé si la compartes tú o no... ...que cuando se habla, o se escribe... ...o se divulga de alguna forma... ...historia... Está más ideologizada la eh, interpretación de esa historia, lo que interpreta la gente, el lector, el oyente, que los que hacen investigación histórica. No sé si piensas tú eso, ¿no? Eh, pues sí, yo creo que a ver, la investigación histórica siempre se hace de una manera muy rigurosa. Yo, nosotros tampoco hacemos investigación histórica, hacemos divulgación. Sí, sí, claro. Y, y, y no está reñida la divulgación con, la, con el academicismo. De hecho, muchas veces nos, nos echan en cara por Twitter, mucha, muchos sectores nos dicen es que vosotros sois divulgadores, no sois historiadores. Yo, por supuesto, <risas> yo, soy, yo soy divulgadora, además no tengo el título todavía de, de historiador. Pero yo creo que la, una cosa no está reñida con la, con la otra. De hecho, los divulgadores se nutren de los historiadores. O sea, yo no tengo nada en contra de los historiadores. Pues sí, porque además muchas veces, eh, por ejemplo, nosotros en el programa eh, tocamos muchísimos temas de historia. Y la verdad es que es apasionante cuando te pones a buscar información porque encuentras una cantidad tan dispar y una cosa se contradice con la otra que la, la labor luego para divulgarlo y comunicarlo es intentar decir realmente lo que mmm, tú crees Que, que, que está en lo cierto, porque, claro, hablando, por ejemplo, de, de números, no pues hay veces que te dicen, la batalla tal, murieron ah, bueno, eh, sí, sí. tantos, y dices, pero si eso es imposible, si es que en ese año, en esa época, había una población minoritaria, ¿cómo puede haber tanta mortalidad? Claro, sí, sí, eso ocurre mucho, por, eh, por ejemplo, las eh, batallas medievales, yo que sé, en la, en las navas de Tolosa, las fuentes primarias, te si acudes a ellos aparecen unos números que luego hay historiadores que se han puesto a hacer cálculos más exactos y no son esos números. Lo, esos ¿Los ceros los ponen con la... una facilidad algunos? Sí, claro, claro. claro. Los ceros, los ceros no... al final, ¿eh? Porque sí, sí, los 20.000 sí, sí. los compiten en 200.000 enseguida. Sí, sí, sí. Suele ocurrir mucho. Sí, batallas sí. que de repente hay una inferioridad numérica y que ganan de una manera sí. aplastante y dices, aquí algo pasa. Pero claro, los que han ganado esa batalla intentan, seguramente la reescribieron los números y, la, y las fuentes que nos han llegado, pues no te puedes fiar totalmente de ellas. Entonces ahí ya entras dentro del terreno la interpretación y cada autor puede interpretar los números a su manera. Nosotros, de todas formas, en el canal no solemos entrar mucho al detalle en los números cuando ocurren este tipo de cosas porque está claro que te vas a equivocar o vas a hacer una aproximación. Fíjate, sí. yo estos días he estado... Eh documentando un poquito el tema de las pandemias, y la gripe española, la del 18 del siglo XX, era en 1918, sí, sí, sí, sí. eh, hay diferentes cifras de víctimas, entre 50 y 100 millones. Claro, bueno, claro, hay 50 sí. millones de diferencia, pero es que la cifra más pequeña es bestial, ¿no? Eh, pues vamos a dejar a que murieron millones de personas, pero, pero la vida en el mundo se fastidió un poco, ¿no? Imagínate si hay diferencia de cifras en la gripe española, sí. o sea, ¿cómo no va a haberla si ya hay diferencia de cifras? En, en, la, en la pandemia que estamos viviendo ahora claro, claro sí, jefe, jefe. sí bueno, dime, dime no, te iba a decir, ¿por qué cuando se habla de historia de España de historia eh, o se divulga? Eh, es una crítica eh, que veo en la divulgación de la historia es una cosa que yo he percibido mucho se habla, yo creo, demasiado de héroes de gestas, de batallas, de guerras es un poco, ¿no, no te parece que eh, se abusa un poquito de eso? Sí, yo creo que sí, pero de todas formas es que también es una cosa que, que funciona que funciona bastante bien. Eh, es verdad que no hay que caer en el patrioterismo absurdo porque, porque muchas veces se cae. Nosotros intentamos también en los vídeos más retirar demasiado las cosas, uh -huh. pero bueno, es verdad que ha habido gestas, ha habido héroes, pero tampoco... Eh, eh, puede ser eso una exaltación patriotera, cuando lo cuentas que muchas veces se cae en eso eh, nosotros intentamos no caer en eso pero muchas veces hay hazañas que son eh, que son alucinantes y, y, y, y no hace falta adjetivos simplemente con los hechos contarlo tal cual fueron ya. Yo creo que cuando se está en el camino divulgativo es cuando tú estás dando una información y según te está escuchando alguien, unos te dicen porque sois de derechas y luego al siguiente mensaje porque sois de izquierdas al sí, siguiente sí, sí. porque Nos sois, pasa todas horas. Sois, sois antisemitas y al siguiente porque sois exageradamente eh, con el tema católico. Entonces ahí ahí, te lo digo porque a nosotros nos ha pasado en determinados momentos también, y dices esto es que vamos por el buen camino, porque al final tienes que aplicar el sentido común, tienes que intentar dar la información lo más rigurosa posible y está, está claro que no vas a gustar a todo el mundo, porque al final hay mucha gente, pues eso que hablamos muy apasionadas con ciertos temas y que tienen su verdad, su creencia y que no hay forma de que, de que le saques de ahí, pero claro, sí, si sí. tú estás inf informando de, de historia claro, estás intentando buscar todas las fuentes posibles, estás intentando dar la mejor documentación posible y sobre todo ir eh, pues eh, viendo hasta qué punto están cometiéndose unos errores constantes porque muchas veces es que la gente se pasa repitiendo y copiando siempre los mismos errores sin intentar ver sí, realmente sí, sí, qué, sí, es sí. Lo, qué es lo que es cierto. Sí, eso pasa por ejemplo mucho con la Inquisición, con el vídeo de la Inquisición, hicimos un vídeo de la Inquisición explicando lo que es la Inquisición Pero luego también decimos, oye, aquí ha habido normalmente, cuando se ha contado este tema, una serie de tópicos que no hay que caer en ellos. Y, y luego, pues, si cuentas eso, parece como que quieres reinstaurar de nuevo la Inquisición y que estás a favor de la Inquisición. Y me digas, no, no, no, para nada, no estás enterado de nada estoy contándote la Inquisición, la Inquisición fue una cosa terrible, llena de fanatismo, de, de muertes, una tal, pero luego no puedes eh, caer en decir pues hubo 300.000 millones de muertes, no, no, no, las la, la Inquisición era un aparato burocrático que está todo muy documentado, más o menos los autores modernos Eh, han dado unas unas estimaciones eh, claras y luego pues eh, no se cometían todo tipo de torturas que vas viendo en todos los museos de la tortura que, que hay en todas partes de Hispanoamérica, incluso también hay museos en España, pues oye, es, vamos a acotar las cosas y vamos a contar cómo fue esto realmente, pero no quiero instaurar yo la Inquisición, es pues que la gente no sabe... La gente muy ideologizada no sabe distinguir de, de matices. Y, de todas y, formas, es, es muy, es muy fíjate, ahora que mencionas la Inquisición, se dice en muchas ocasiones, la Inquisición alemana, por ejemplo, que se dice, sí. ¿fue peor? Pues claro que fue peor. Pero no quiere decir que la Inquisición española fuera buena. Eh, que Exacto. hubiéramos matado menos en la Inquisición española no significa que fuera bueno. Con que se hubiera matado a uno ya era suficiente. Creo sí, yo, ¿eh? la, claro. o la quema o la quema de brujas en claro. Alemania se quemaron a, a, más, a claro. miles y miles de, de brujas y en toda Europa y aquí en España pues hubo un número muy pequeño, menos de 100 muertes de brujas, porque gracias al a un inquisidor que se llama Alonso de Salazar que dijo que eso no era, que no había que perseguirlo, que eso era su superstición y tal y que no, no no había que perseguir a las brujas y pues se, se, no la quema de brujas en España no no llegó Además decir, oye, esas, las, las que quemaron, pues, pues muy mal, no estoy defendiendo lo que te estoy diciendo. Bueno, también las autoridades eh, con las eh, normas de la Inquisición quemaron a y no se cuentan la Inquisición también. Las autoridades... Sí. Están... Siempre ha habido mucho poder eh, de las eh, creencias a lo largo de la historia. Por cierto, eh, hablando de creencias, yo... Creo que forma parte también un poquito de las creencias. Cuando se divulga historia, yo me di cuenta dirigiendo la, la revista, que parece que los héroes españoles son más héroes eh, que eh, los eh, franceses, eh, los alemanes, los ingleses, los norteamericanos, y son iguales todos, sí, porque todo lo los es. nuestros tienen que ser mejores, ¿no? No el, la figura del héroe es un arquetipo y, y son son iguales todos los héroes en en todas las naciones hay héroes por supuesto Pero pues a lo mejor que, que en España te apetece más oír de, de hablar de héroes que te quedan más cercanos eh cuanto más cercano te queda un héroe más te puedes identificar con él pues eh nosotros eh, no tampoco hacemos muchos vídeos personales de, de héroes ni nada de eso pero pero el heroísmo yo creo que es un arquetipo y viene del arquetipo clásico del héroe y, y yo creo que pues en España funcionarán más los héroes españoles y en Francia los franceses y en Inglaterra los ingleses, ja pero ha habido en todas partes. Javier, ¿cuál es el, el de los eh, vídeos que habéis colgado o que habéis emitido? ¿Cuál es el que ha, ha tenido más, más seguidores, el que más ha despertado el... expectación? El que más visitas tiene en el canal es la Segunda Guerra Mundial, con mucha diferencia, que tiene más de 15 millones de visitas el vídeo. Uh -huh. Y luego yo creo que es... Eh, te he dicho la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Sí, luego la Primera Guerra Mundial, luego creo que va la Guerra Fría. O sea, que no son temas de España, ¿eh? De hecho, la historia española no es la que más éxito tiene en el canal. El que el vídeo que más éxito ha tenido de historia española yo creo que es la Inquisición. mhm. Uh -huh. Eh, y fíjate, yo creo, eh, eh, te hablo desde la impresión mía, que también el hecho de los templarios, eh, que exista mucho mito sobre algo eh, y que no se sepa ciencia cierta todo sobre ese tema, también ayuda. Y sobre la Segunda Guerra Mundial también hay mucha discusión, aunque evidentemente, como dices tú, no estuvo España directamente implicada, de alguna forma estuvo todo el mundo implicado, pero bueno, directamente sí, sí. no. Sí, sí, sí, pero que es un tema más global, la Segunda sí, Guerra Mundial, sí, que no es un tema que tocamos específicamente español. Bueno, igual que la Inquisición también es una, una cosa que nació en Francia, que muchas veces se piensa que esto nació en España. Que es, ¿no? que es una cosa solamente española, sí, sí, sí. ¿Y, sí, co sí. ¿Y cómo lo enfocáis, Javier? ¿Lo enfocáis como mitos? ¿Lo enfocáis para contar verdades y mentiras? ¿Cómo, cómo lo enfocáis? eh No, no necesariamente. El vídeo de la Segunda Guerra Mundial es un... contando la Segunda Guerra Mundial eh, de principio a fin, pues te planteas los antecedentes, qué pasaba antes eh, en Europa, cómo surgió, cómo estalló, pues la invasión de, de Polonia, el pacto Ribbentrop-Molotov, tal, pues ahí vas contando un poco todo y ahí es, es, no sé si dura diecisiete minutos, creo que dura el vídeo se pues, da tiempo a contar muy poco el de la Inquisición sí que andamos más en los tópicos y tal o alguno que tenemos sobre la historia de los judíos en España y tal, pero no, no, cada, cada vídeo lo enfrentamos de un, o sea, lo afrontamos perdona, de, de una manera diferente, pero intentamos simplemente hacer unos guiones que sean claros, concisos, para gente que no sea experta en el tema y intentar un poco facilitar con esos dibujos toda la comprensión de, del tema en cuestión. Pero, pero no necesariamente son vídeos de mitos y verdades sobre tal. Algunos hemos hecho, pero no... Nos, nos dice, con, a ver qué opinas, eh, tú, nos dice con Almadía Rosa Vientos en Twitter, eh, la gente, por ejemplo, en ABC nos dice, quien controla el pasado controla el futuro, y Manuel Ortega nos señala, quién ignora la historia rechaza el conocimiento. Básicamente las eh, dos eh, cuestiones, en eh, las dos frases, nos hablan de lo importante que es eh, conocer el pasado y saber interpretarlo para no repetirlo, ¿no? Sí, sí, sí, es muy importante y... Y creo que creo que es muy difícil también porque yo creo que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en, en la misma piedra y aunque conozca el pasado puede volver a tropezar. O sea que tampoco yo, yo soy muy estoy muy a favor de esa frase. O sea, que sí que debemos conocerla, pero yo creo que aunque y aún conociéndola, repitimos sí. los mismos errores una cosa. Y conocerla no significa repetirla, porque si nos llegamos a repetirla, eh, mucho se dice, quien no conoce la historia, corre el riesgo de repetirla. No, conozcas o no la conozcas. No la repitas, ¿no? No repitas sí. lo malo, ¿no? Oye, por sí. cierto, a ti como te contaron, el libro se titula La historia de España como no te la habían contado. Se encuentra en la esfera sí. de los libros. Eh, ¿A ¿A ti cómo te la contaron y cómo te gustaría que te lo hubieran contado? Pues a mí me la contaron fatal. A mí en el colegio, cuando estudié <risa> Historia, tenía un profesor de Historia que era, era malísimo. que no... ¿De los pesados? Sí, era de los que tenías el libro de texto. En nuestro caso, era el mío era de ECM y te decía, abrir el libro de texto, subrayar lo que os parezca más impo importante, entonces pues claro, no, en los libros que ya estaban mal redactados, que eran como hay un cúmulo de datos, fechas, que no te lo contaban la historia como si fuese un relato, no la era emocionante, era una sucesión de tratados, fechas, pactos, batallas, no te enterabas de nada, y, y luego te decían subrayar lo más importante y copiarlo en un folio. Y, y no daba la clase, nos, nos dedicamos a hacer eso. Ajá. Y luego llegaba el examen y y quien mejor había memorizado esos apuntes que tú creías que, que era lo importante pues se pues, pues mejor ¿no? o sea, una, una, nada, un, un desastre que tenías un desastre. Una, una amalgama de datos, nombres, sucesos que decías, pero vamos a ver, ¿en qué siglo estoy? ¿dónde, sí, sí, sí. ¿dónde me sitúo? la verdad es que la historia, una vez que, que la sabes con, contar, llega un momento en que, en que la gente se, se apasiona, por hay Hay tantas aristas, tantos matices, tantas cosas que le, que le puedes dar, que claro, que si encima se lo dais vosotros mascadito y, y totalmente filtrado, pues dicen, mira, en vez de leerme ocho libros, me sé este resumen y ya, vamos, voy a llegar sí. que, que, que me van a poner por lo menos un siete. Sí, lo, lo novedoso en nuestros, en nuestros libros no es el cómo te lo han contado, porque no, me imagino que, que te la habrán contado muchas veces y nosotros no innovamos. No, no, no en eso, sino también en los vídeos y en los códigos QR que puedes eh, enlazar a, a los vídeos que tenemos en el canal, entonces esa es la única diferencia yo creo que con otros divulgadores que, porque... Javier Robio sí. hablando de historia de España en La Rosa de los Vientos, ¿Eh? gracias Javier Muchas gracias, hasta luego Ahora las noticias nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo después eh, continuamos en La Rosa de los Vientos hoy Hasta las cuatro y media de la madrugada. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en la rosa de los vientos y eh, continuamos hoy hasta las 4 y media de la madrugada. Ahora tenemos eh, Tertulia, Tertulia Zona Cero, con eh, muchas eh, voces, eh, con muchas eh, noticias, con muchas informaciones eh, que vamos eh, ya mismo con ellas.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 El viaje es largo, tres mil años luz. Bueno. Yo creo nah, eso no es nada, te pones una hipotidaca. Un a, a mí me lo van a música. decir, al hombre. Pero la cuestión es que si nos ponemos a soñar y a imaginar, bueno, pues un planeta como el nuestro, que estuviera en un sistema solar, tuviera un, un sol, una estrella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 ¿No? Oye, se es? se llama OGLE2018BLG0677B. Hay que mejorar un poquito esto, ¿no? Lo de los nombres. Eh, tienen sí, que currárselo un poquito más, ¿eh? Me parecen muy poco muy poco románticos. Sí, la, la o poesía o sea, la, la, la tienen la estrella, mal aprendida, ¿eh? Y, y la estrella se llama eh, Kepler 160 y Fantástico nombre la... <risa> <risa> <risa> también, joder. Bueno, me bueno, Kepler. Sí, la... sí, sí, y, claro. y el bueno y, y, y la terracita Eh, COI 456.04 <risa> Muy <risa> científico no sé, bueno, Los nombres los podían currar un poquito más sí, sí, bautizando sí. por ahí en, en, en honor de algo que no sea Claro, antiguamente, idea. mira, los planetas era todo, pues eso, los dioses romanos y esas cosas, pero ahora nada, venga, Verdad no me cuando meritas. nos decían, Mira, ahí está el cinturón de Orión claro, <risa> no no y sé. te contaban la mitología griega y tal, y era como una cosa muy romántica, aprenderte las constelaciones. Pero con esto o sea, claro, ¿eh? Se te quita las ganas Mira, hay, hay esa estrella que ves No es una estrella, es un planeta Se llama OGL <risa> do, 2018 BLG 6077B eh, Te quedas tan ancho, Jolines. Pues te han ves. quitado mucha magia, ¿eh? Con sí, esto de sí, los nombres. Sí, sí, sí, sí. bueno. La terruca. No, lo importante es que cada vez la hay más. Reta, la cada vez hay más, eh, pero hay otras tierras. El universo está lleno. La Vía Láctea está llena de otras tierras. Y en alguna, que es lo que todos esperamos, en alguna puede haber algo parecido a vida. A vida inteligente. Porque vida eh, se va a descubrir, ¿no?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 pues ataca para salvar su vida, lógicamente y esto es lo que debió pasar. Que es lo que algunos... le pasa a los animales y sí, normalmente, claro, claro. Normalmente, mm. sí, sí, si te acorralan y te ataca, pues te defiendes, ¿no? Claro, claro. Y, y, es y es algunos como... atacan y algunos, por ejemplo, esos son los toros, por ejemplo, ¿eh? Sí, sí, sí. Por, por ejemplo, si si, le, o sea, si, si te los molestan, encuentras y no, no les no, haces no, nada, no te va a pasar nada. Si les haces algo sí.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 el payadoliz. sí, un payadoliz. No un pero bueno. Un, un cocodrilo, cocodrilo de, de metro y medio. El cucudrulu. Un, un cocodrilo del Nilo, eh, además, o sea, fíjate, sí, sí, hay eh, los animales vuelven. Es que yo no sabía que habían existido nunca cocodrilos bueno, está, en Valladolid. No es que vuelvan. <risa> sí, sí, <risa> oye, lo tendría lo tendría alguien de mascota, eh. <risa> sí, sí, Sí, ¿De sí, mascota, no? Sí, sí, sí. Hay gente mascota. <risa>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 Escuchamos eh, las noticias en la actualidad de Cero, las de las 2 de la madrugada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 Como siempre, como todos los domingos, hoy estamos hasta las cuatro y media de la madrugada.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 y cuando te eh. dicen algo también dicen Anonymous, esto tiene que ver con el área uno y le dan una credibilidad enorme a todo lo que dicen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 Sí. No sé si habéis oído su última canción que sí, que sí, sí. sí, sí, sí pero sí. eso no es una última canción es también un vídeo de hace no sé cuánto y también le están ahí dando la de hace unos meses, ¿no? Sí, el, sí, Yami, sí. el de enero sí. el eh, ya ni Gianni, no sé qué vale y el supuesto audio de Michael Jackson ¿lo comentasteis ayer? ¿No? Eh, sí, sí, sí creo sí, que sí, sí, ¿no? también por eso había, bueno, pues nos pues, habíamos quedado con Aliens y ya ya haría 51 que era lo que no habíamos tocado o sea, vale, pues, anónimos eh, son bastante poco anónimos son otros tíos que no tienen nada que ver con ellos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 La rosa de los vientos. Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, when began to cool, the autrous began to droom the and developed tools, we built a wall. Built the pyramid snaps. Science, history, unraveling the mystery. It all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man, is really not that quien ha visto alguna vez esta serie escuchamos a él la música sabe que la física puede ser fantásticamente divertida y, y, y teori es la serie con la que servidor y muchos también se han reído más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 Que la semana que viene casi seguro vamos a estar en el horario de siempre el mundo está volviendo a la normalidad a lo de siempre lo escuchamos en las noticias segunda tarde y después ahí continuamos hoy la rosa de los vientos hasta las 4 y media de la madrugada. en el siguiente tramo vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcó mujeres con historia Consigue Casa Sola y vamos a tener también Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, pero después entre las noticias y la actualidad. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Vamos ya con los contenidos, eh, con esta hora de 3 a 4 de la Rosa de los Vientos, Fronteras en del Futuro, Mujeres eh, con Historia y ahora mismo La Lanza Sagrada, un mito, una leyenda, una religión muy buscada en todo el mundo y tenéis nueva novela de una persona muy cercana a nosotros.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 Esta lanza ha pasado, pensemos, por grandes personajes como Carlo Magno, como Barba Roja, como Enrique el Pajarero, llegando, pues como llegó en su momento, en 1938, con la ocupación de Austria a las manos de Hitler. que fue el personaje? Bueno, era una de las riquias que él buscó, que él buscó con Aínco, y que teóricamente era una de esas de tres. Ese es el, el objeto sagrado, la lanza sagrada, la lanza de Longinos, la lanza que se clavó en el costado de Cristo,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 quien afirmó que la lanza de bien era falsa porque la verdadera lanza había sido enviada por, por Hitler poco antes de la invasión de Berlín a la Antártida junto con otros tesoros nazis, que había sido bajo las órdenes del coronel Maximilian Hartmann, y que de hecho en nueve este Hartmann recuperó los tesoros yendo hasta la, Atlanti hasta la Antártida, perdón, a recuperarlos. So, solamente faltaría que tuviera que ir a la Atlántida ya. Sí. <risa> bueno, Entonces, también la buscaron, ¿eh? ¿eh?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 La novela, la, la novela de Laura Falcó Lara, por cierto, Laura, eh, en muy poquitos eh, días, en muy poquitas eh, jornadas, el congreso precisamente, online, claro, como estos eh, tiempos tienen que, tienen que ser online, pero un congreso en donde se va a hablar de el esoterismo nazi. Efectivamente, eh, el congreso se realizará el 13 y 14 de en junio, será online,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 Y ahora Mujeres con Historia os presenta la historia de la hermana de Hilder, se llamaba Paula. Nos cuenta su vida Silvia Casasola. Mujeres con Historia.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 Hola, buenas noches ¿Cómo estáis hermoso? Ustedes oh. también ya Ustedes empacaron ya su pertenencia oh. Hola, Javi Para de abandonar el caminete radiofónico este, ¿Por qué está hablando así, sí. pibe? Hija, por ese eh, esos documentales de doblado gustó? latinoamericano que, pues nos, claro. que nos ofreciste Pues claro pero ahora estoy en, en plan gallego pensé que hay que cambiar los acentos Con tanto gallego aquí alrededor de la Rosa de los Ay. Vientos pues ya sabes pues eso uno se le pega Es curioso que hay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 No como sé... casi a, a tonos, ¿no? casi sin, sin tono ninguno, ¿no? No sé si recordáis eh, a Alaska o a Gara que, como ella nació en México,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 Porque hablamos de fibra óptica, ¿no? Claro, hablamos... no yo os quería preguntar. Si se está ya diciendo a... la discoteca? Si pero, pero... A las es que, que no yo no, porque no se puede Vosotros bailar. Mil yo sí. Claro, yo pues vamos. Mil muchísimo. Y os tendrían que clavar a la discoteca. Es ¿no? lo que peor claro. llevo. Si te llevan a la discoteca, vas a la... o te llevan, o vas a la discoteca y tienes que estar ahí sentado, tú vas a sufrir mucho. Yo ¿no? sí. Sí, pero eh, fíjate, yo voy a sufrir una fase menos, eh, porque las sí. eh, barras de los bares las abren pronto. Entonces yo me apoyo, me pongo.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 por algo que lleva miles de años encima de la Tierra que son unas vacas las pezuñas sí, sí, de sí. una vaca ¿no? encima bueno, o sea, de la Tierra y debajo también y debajo también sí. oye por y, cierto y, por cierto, y, por, y cierto parece eh, ser que, la, que las vacas son los culpables de todo ¿no? porque parece son que, que las que más eh, eh, llenan de CO2 la atmósfera también Sí, es verdad su, de metano su, sí. exactamente sí, sí, con su metano, se consume he metano exactamente y ahora también lo son lo las visto. que cortan la, la sí, alta sí, sí, tecnología sí. de Google oye por cierto Eh, Javier, en estos dice? últimos segundos se está empezando a cortarse la comunicación contigo eh, No tendrás una vaca en casa, ¿no? no que un gato <risa> Ah, es un gato le tiene, Pero le tiene gato. amarrado al pobre, Joder, ya no pero, se le oye El gato no, Hoy, no, está, no, hoy se está por portando ahí. bien Es que de está? repente se estaban oyendo ruidos Mira, una de las cosas que se han descubierto durante esta cuarentena es que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 Todo funciona, pero no funciona extraordinariamente no funciona, exacta, bien. ¿eh? Hemos abusado mucho sí, de las sí, teleconferencias sí. y de los, bueno, bueno, y los, los... Y los chavales, los pobres que han estado ahí con el claro. colegio, muchos de ellos estarían deseando que se cortara, vamos, definitivamente. Claro. Como contamos la semana pasada con los niños chinos. Os voy a contar que eh, eh, me comentaba si tenía una vaca. No tengo una vaca, tengo un gato, como bien sabéis. Sí, claro. Y os voy a contar porque he descubierto qué ocurrió ayer cuando se cortó la comunicación. A ver, rápidamente. No es que el gato hubiera pisado una tecla, ¿no? es que yo tengo que no, no lo sabe creer que lo tenga desconectada la pantalla de mi ordenador de estas táctil que puedes eh, eh, con el dedo subir o bajar la pantalla o darle a un eh, enlace o bueno eh, manipular todo esto desde la pantalla entonces pasó el gato y con el rabo ah. dio justo en la parte donde eh, la aplicación con que nos conectamos se las noticias gracias la noticia. chao vosotros, venga chao. un besito <risa> En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy, La Rosa de los vientos, hasta las cuatro y media de la madrugada. Tenemos ahí, todavía, vamos a recuperar una conversación que tuvimos con la investigadora, la periodista, la comunicadora Natalia Monge, que nos estuvo hablando y vamos a volver a escucharla sobre... La historia de las torturas, las que tienen que ver con el tema religioso, con el tema místico, bueno, con la espiritualidad, entre comillas espiritualidad. Bueno, vamos a escucharla, vamos a recordar esa conversación que tuvimos con ella a propósito de este tema. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El gordo de Navidad, tortura La lotería, tortura Los anuncios, más tortura El consumismo y las compras, todavía más tortura Los turrones, si son blandos, o de tortura Y si son duros, también Hoy hablamos sobre tortura en España con Natalia Monje. El que, bueno, se me olvidó muchas cosas, recuerdo de Navidad. El cuñado Ah, y el cuñado tortura. O sea, la Navidad es tortura. Siempre, la Navidad es tortura. Es la única festividad en la cual cuando empieza dice todo el mundo... ¡Jolines! La Navidad, la cena familiar, tengo que ir a tal sitio... ¿Por qué existe la Navidad? ¿Para fastidiarnos la vida? Bueno, hay, hay un meme que ronda por ahí, Purula, por los eh, whatsapp y los mensajes que dice... Estoy deseando recibir las felicitaciones de Navidad de la gente que no sabe nada de mí desde enero. O sea que llevan un año sí, que sí, sí. absolutamente no han contactado y resulta que ahora, pues claro, por el protocolo, le dicen ¡Oye, feliz Navidad! Y dice, pero si no sabes ni, ni lo que me ha pasado durante todo este año. Y no vamos a hablar de Navidad, sino que vamos a hablar de tortura con nuestra siguiente invitada, Natalia Monge. Muy buenas, Natalia. Hola, ¿qué tal? Pon cordura, Natalia, pon cordura, que estamos desatados. <ríe> Periodista, bueno. historiadora, por supuesto, gallega, autora del libro Mala Cosecha. Natalia, la tortura, eh, bueno, hablando del de museo, hay un museo de la tortura en Santiago al Mar, ¿no? Sí, un museo famosísimo, centrado en... Toda esa variedad, ese catálogo tan rico y tan florido de métodos de tortura o de tormento, como se les conocía, sobre todo está orientado a los métodos inquisitoriales, pero la tortura no fue solo obra de la Inquisición, también la, la justicia ordinaria torturaba. La justicia ordinaria torturaba, la Inquisición torturaba, hay museos que... Yo recuerdo haber visto uno de esos eh, museos, eh, creo que en Teruel, eh, se reproducían y eh, se reconstruían eh, máquinas de la tortura. Eran impresionantemente imaginativos la gente de la Inquisición. Imaginativos para lo malo. Retorciditos. Sí, sí, para eso sí que hay creatividad. <risas> Porque hacían de todo tipo. ¿Qué nos podemos encontrar ahí en ese museo, en Satina el Mar? Bueno, eh, la verdad es que esto de la tortura, o el tormento, como se llamaba, eh, iba un poco por zonas, cada país tenía sus propias eh, tra tradiciones torturadoras, y en el de Santillana del Mar pues se recogen varias de estas tradiciones centradas pues en esos aparatos que está demostrado que usaba la Inquisición para hacer hablar, porque la tortura eh, no era solo un castigo, sino que era también y sobre todo eh, un método que se ...que se utilizaba para conseguir confesiones... ...y bueno, pues eh, bueno, pues podemos encontrarnos... ...una serie de máquinas súper sofisticadas... ...y de reproducciones de métodos... ...que, que son muy sorprendentes... ...por ejemplo, eh, a mí uno de los que me parece más maquiavéricos... ...es un método muy sencillo que se llamaba del Moscón... ...que consistía en coger pues, a un Moscón... Eh, ponerlo en el vientre de una persona tumbada, del acusado, eh, y taparlo de forma que ese Moscón no pudiese escapar. Y entonces, poco a poco, el Moscón iba haciendo muchísimo daño, iba incluso oradando el vientre llegando a los intestinos del castigado. Esto es una barbaridad, y así de sencillo, además, ¿no?, con, con, con Moscón. Es que España fue tierra de garrote, dices en el libro. Pues sí, es eh, muy curioso que esta forma de ejecución, el garrote que era también incluso una forma de tortura, porque tenemos que ver todas las veces que el garrotevil fallaba, que el ejecutor no conseguía cerrar el coroatín y, bueno, generaba unas agonías larguísimas de horas al pobre condenado. Pues sí, el garrotevil fue el, la principal herramienta de ejecución y de casi martirio para los ya condenados eh, y hasta hace, bueno, pues hasta los años 70, que fue el último asesinado eh, por garrotevil. Es curioso que en España un método mucho más efectivo, eh, profesional, digamos, como fue la guillotina, pues no tuvo ningún éxito. Aquí no gustaba esto del espectáculo de la sangre, parecía muy bárbaro, pues los espectáculos que se montaban con la con el Garrote Ville eran bastante bárbaros también. Precisamente era un espectáculo la muerte y la tortura, porque en algunas ocasiones se hacían estos actos en público, en el centro de plazas, iba mucha gente a verlos. Era parte de todo el ceremonial... Eh, cuando, la, cuando la tortura, el tormento, tenía un fin de conseguir la confesión Eso se hacía en privado Se llamaba el verdugo Y en las cárceles secretas de la Inquisición Era donde se le torturaba Y nadie sabía muy bien qué estaba pasando ahí dentro Pero cuando ya había una sentencia y se condenaba al acusado Entonces el castigo, eh, la mutilación, el asesinato Tenían que ser públicos porque era todo un teatro moral Que ejemplificaba y que mostraba a los demás ¿Qué es lo que pasaba si uno decidía ir por el mal camino y desobedecer las normas eh, del rey o de Dios? ¿Se sabe qué métodos utilizaban los verdugos para que los reos confesaran? Pues tenían también todo un, un catálogo de posibilidades. Eh, ya en las partidas, en el siglo XIII, eh, se empezó a regular pues, el tormento como forma de conseguir confesiones. ...y estuvieron en vigor hasta el siglo XIX... ...en el Código Penal español... ...pero... Eh, ...el juez era la persona que era la encargada... ...de decidir cuando se torturaba... ...si veía un indicio de delito... Y cuántas horas se torturaba y cuáles eran los instrumentales. Y ahí había, pues desde el método este del Moscón, que os explicaba, hasta métodos, uno similar, pero todavía más cruel, por ejemplo, que es el de la cabra, que lo que hacían era, cogían una cabra, la tenían eh, durante varios días sin comer, y después al acusado se le, se le untaban los pies, desnudos con sal bueno pues parece ser que esto de las hadas las cabras las vuelve locas entonces soltaban a la cabra y iba corriendo a lamer de una forma completamente famélica los pies al acusado y se los acaba destrozando con muchísimo dolor este era uno de los peores métodos de tortura luego había otros mucho más habituales que hemos visto en las películas todavía hoy como el del agua cubrir a una persona la cabeza con una tela y echarle agua por encima de forma que ...la persona tiene la sensación de estar ahogando... ...o la garrucha que consistía en atar los brazos... ...al, al acusado detrás de la espalda... ...e izarlo de los brazos y colgarle de los pies, pues, eh, pesos que podían llegar hasta 20, 30 kilos en cada pie, ellos soltándolo y volviéndolo a izar. Esto acababa descoyuntando los cuerpos, y bueno, de hecho, muchas veces, las personas morían durante estos eh, interrogatorios con tortura. Interrogatorios con tortura que no eran cosas de tiempos antiquísimos sino que se han efectuado hasta hace relativamente poco. Esto no es de la edad media, no es del Renacimiento, es también del siglo XIX y de casi del XX. Pues sí, el ser humano lleva más tiempo eh, utilizando la tortura como método de confesión y como método de castigo que con otro tipo de sistemas, y sobre todo con eh, la seguridad jurídica actual es eh, una excepción a lo largo de la historia de la humanidad. Mm. Eh, estaba permitido, Estuvo permitido eh, utilizar estas eh, estos métodos. Hasta el siglo XIX y luego en el siglo XX, bueno, pues sabemos que volvieron durante la época de la dictadura y, y bueno, también este tipo de eh, ejecuciones ejemplares. Además, hasta el siglo XIX, eh, a, a, a estas eh, ejecuciones se sumaba un ceremonial posterior que también es muy curioso, eh, por ejemplo, eh, cuando se ejecutaba un acusado a un condenado, eh, no se, el cadáver normalmente quedaba expuesto durante varias horas, a veces incluso durante varios días, eh, precisamente para que todo el mundo pudiese ver eh, qué es lo que pasaba con una persona que llevaba al mal camino, ¿no? y se prohibía a los familiares eh, sacarlo de ahí. Y después, en muchos casos, y esto está también documentado hasta el siglo XIX, ...se producía algo que se conocía como el desmembramiento... ...pues eh, cortar las manos o incluso la cabeza del cadáver del condenado y clavarlas en lugares eh, estratégicos, por ejemplo, a la entrada de la ciudad, en un poste, para que todo lo que entraba en la, en la ciudad viese eh, los restos de la persona que había mm, hecho un crimen terrible y, por lo tanto, pues esto es lo que te puede pasar de aquí. De todo esto se encargaban los verdugos, tanto de las torturas eh, en el proceso de confesión como luego el desmembramiento. Y mi, mi pregunta, que no sé si esto eh, se hacía o no, quién les eh, daba eh, no sé información un curso a los verdugos de cómo tienen que hacer las cosas porque claro yo me imagino una persona que, que, que sube o sea eh, admite el cargo y si no sabe cómo tiene que hacer esas cosas o sea las verdaderas matanzas y crueldades que podría llegar a hacer no sé si es que alguien se transmitía de, de aprendiz no sé cómo cómo iba ese ese método pues claro vaya personaje la tortura ¿no? se eh, aprende de padre a hijo casi no claro <risa> es que es que Yo alucino Pues algo así Porque de hecho El, el trabajo de verdugo era, un, era lo peor Era el, el trabajo más vil no el, Era lo peor Hay una frase que se decía En ese 19 Que era No hay español Por ruin que sea Que le dé la mano al verdugo Es que como se, se, se aprende el, el ser matarife Claro pues, precisamente por eso, porque eran personas señalados, normalmente ese estigma eh, impregnaba a toda la familia. por lo tanto, los verdugos solían ser hijos de verdugos, nietos de verdugos y bisnietos de verdugos. no les quedaba otra posibilidad. pero claro, también se daban casos de ...personas que nacían en el seno de una familia de verdugos... ...y que no eran capaces de desempeñar ese cargo... ...eso ya era lo era terrible, ¿no?... Pues ...porque era una persona con sentimientos y no era capaz... ...habla Concepción Arenal de la situación misérrima del verdugo de Coruña... ...que porque tenía sentimientos no era capaz de matar... ...y claro, nadie le daba trabajo porque estaba estigmatizado como familia de verdugo... ...se aprendía de padres a hijos... ...pero es cierto que en algunos casos, ya ha entrado el siglo XIX... Cuando el trabajo de verdugos empezó a considerarse todavía más vil e incluso algunos hijos de verdugos no querían ejercerlo, hubo que subir el salario para conseguir seducir a otro tipo de personas y se presentaban médicos, dentistas, etcétera, pues que tenían que aprender. Y hay casos muy sonados de ejecuciones que, que resultaban terribles pues porque el verdugo era poco mañoso y provocaba agonías terribles, ¿no? porque no conseguía cerrar bien el garrote y al destraparle la cabeza a la persona que tenía que estar muerta, pues se veía que parpadeaba, y entonces eso era lo peor que le podía hacer a un verdugo. Entonces toda la gente que estaba allí concentrada para ver el espectáculo lo apucheaba y le decía cosas terribles, y lo, lo que le decían normalmente al verdugo es los, los presos eran, darme una buena muerte y que sea rápida. Cuando el verdugo no daba buena muerte, pues era lo peor y lo que debía hacer era reticarse. Y les daban propina incluso para eso que tú comentas, por favor, mátame sin haciéndolo lo, lo más rápido posible y, y de un tajo casi. Exactamente era bueno, pues eh, normalmente el verdugo antes de ejecutar le pedía perdón al, al el futuro ejecutado, le pedía perdón de antemano y era, era habitual que esa persona pues le diese mm, propina o incluso le dejase un pequeño sitio en su testamento un poco para bueno que hubiese menos crueldad esto durante el garrote y mucho más antes del garrote en la época de la horca, porque la horca era también un método terrible. Tenemos la imagen de que a uno lo ahorcan y, y, y si muere de una forma, bueno, más o menos rápida, pues no. En la época de la er, ahorca en España, el verdugo tenía que ejecutar lo que se conocía como el encabalgamiento, que era en el momento de colgar al reo, engancharse de sus hombros para añadir peso y así conseguir que verdaderamente la cuerda asfixiase de una forma más o menos rápida al condenado. Esto, pues imagínate el espectáculo lo ¿no? que era eso, no me extraña que el verdugo estuviese marcado... Error. algunos dirían bueno pero eran culpables eso eh, se ha utilizado a lo largo del tiempo no eh, el, el el torturado eso es el culpable con lo cual algo hizo claro eh, pero no lo bueno, justifico eh digo lo que ya, pueden ya, ya, decir ya. algunos eh, por supuesto <ríe> Sí, de hecho, pues eh, otra de las eh, cosas muy muy claras durante la época de, la, de los tormentos era que mmm, no había ninguna responsabilidad por parte del juez ni del verdugo en lo que pudiese pasar en esos eh, interrogatorios. ¿no? Eh, había una fórmula que se mmm, pronunciaba justo antes de empezar el tormento que decía algo así como, diga usted si declare la verdad y si cometió el delito, y si no lo declara, Si hubiese, si muriese o si quedase mutilado, será por su propia culpa y no por la mía. Es decir, ya, nosotros no hemos conseguido demostrar que usted eh, sea culpable, pero bueno, su culpa igualmente. Es como en las cruzadas eh, cuando subían todas esas personas a una montaña y dice, uno a otro, mátalos a todos que Dios distinguiera a los cielos quien es culpable y quien es inocente. Pues esto Exacto. es casi casi, ¿no? Algo así, algo así, como las realías también, ¿no? Esto, bueno, pues si eres culpable, mueres, y si no, pues también. Porque, te, te perdonarán después de morir, ¿no? Exactamente. Sí, sí. <risas> que has mencionado antes en la conversación, eh, en los eh, documentos, eh, sigue existiendo el waterboarding, eh, parece que la Inquisición, con sus métodos eh, de tortura, la española y la de fuera de España, dio un libro de instrucciones a la tortura, incluso del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, Eh, claro, exactamente. O sea, yo el tema del, del que se le llama la tortura del agua, ¿no? Y a acabas de mencionar, pues es exactamente el mismo método y está recogido ya, pues, en el famoso libro del juez eh, Antonio Quevedo, libro de indicios y tormentos, que es del siglo XVII, me parece, pues ya está ese mismo eh, método eh claramente con las mismas eh, con el mismo proceso con el que se el que se hace hoy eh, hoy mismo en determinados lugares, ¿no? Pero también otros otros de los métodos, el que hablábamos antes de la garrucha, se sigue practicando y bueno, pues distintos métodos de ahogamiento terribles. En eso pues parece que la tecnología eh, no ha querido avanzar, porque claro, los métodos cuanto más más antiguos y más eh, poco desarrollados, pues como que más dolorosos, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que hay también una tradición, Esto se, se, se mantienen las tradiciones y supongo que, bueno, está demostrada la, la eficacia de estos sistemas, por eso se es que mantienen. Claro, si dicen, si funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Si aquí, eh, manteniendo esta crueldad, eh, cantan y nos dicen lo que realmente queremos saber. Uh -huh, exactamente Tú cuentas en este libro, de Mala Cosecha, cuentas que en España, en algunos casos, en algunas circunstancias Incluso la sangre algunos elementos del cuerpo del torturado que se quedaban por ahí Pues se llegaban a utilizar para encuentros mágicos, que estaba relacionado con sus creencias Pues sí, bueno, todo el mundo de, de las torturas, de las ejecuciones, está muy relacionado con lo mágico y, y que las muertes violentas, pues por supuesto. ¿no? Ya antes, de, ya durante las eh, los la fase del, de la, del tormento, la interrogatorio por tormento, eh, había autores que hablaban de que existían, por ejemplo, una serie de hechizos, eh, una serie de materiales que los eh, acusados podían adherir a su cuerpo para hacerse, bueno, muy resistentes ¿no? para hacerse casi invencibles al dolor o que podían tomar opio o que podían tomar una piedra que no he, yo no he conseguido demostrar su existencia, pero que aparece en los libros que se llama mefitis, pero después también, imaginemos que la, eh, el, ese tormento no sale bien para el para acusado que, que le sacan la le sacan la confesión y entonces es ejecutado y qué pasaba con su cadáver. Bueno, pues hay toda una serie de, de mitología alrededor de los tejidos del cuerpo de los cadáveres ejecutados, muertos de forma violenta, incluso de las ropas que llevaban encima en el momento de ser ejecutados, que podrían ser vistas como amuletos. En España... Mm, tenemos muy poca documentación sobre estos temas. Sabemos que sí que existían esas creencias de que determinados eh, fluidos del cuerpo de los ejecutados podían tener fines medicinales, pero sí que, por ejemplo, en países de centro de Europa esto está perfectamente regulado y, eh, por ejemplo, vender la grasa mm, corporal de las personas ejecutadas que se utilizaba para curar enfermedades reumáticas Eh, ...etcétera, pues era parte de los ingresos eh, del verdugo... ...del complemento de su sueldo, vaya e eh, incluso tenemos documentos que hablan de cómo el verdugo explica que, bueno, que retira las grasas cómo las prepara, las mezcla con unas hierbas etcétera, el verdugo era también en los países de Europa Central una especie de curandero del pueblo Aterrador esto que nos cuenta Natalia Monge, ¿eh, Silvia? Sí, fíjate, los verdugos se sacaban ahí su extra de Navidad sí, sí. o de no Navidad pero pues, vamos Pues esto, Estaban celebrando el, era, la Navidad, era, la era, celebraban así Era tremendo, porque sí es cierto que aunque tuvieran su estigma pero era algo que les acompañaba durante toda la, la vida y gracias a Dios que, que el, el papel del verdugo ya, ya se fue. Pero la verdad es que Natalia lo cuenta también, Ha investigado también todos estos casos y todos los, los, los archivos que, que ha buceado, que ha buscado, que ha ido ella in situ a los sitios para, para constatar si, si eso era cierto, si sacaba alguna prueba... Que, que es una maravilla, la verdad, es un, un viaje a un mundo bizarro muy muy muy muy intenso, muy intenso, muy muy de nuestra tierra, de, de nuestros antepasados, de, de cómo tenían esa mirada ¿no? de esos miedos, de cómo interpretaban las cosas pero que ya cuenta la auténtica realidad, tanto de sucesos que ocurrían aquí en España como en otros lugares. Y la verdad es que es un, una auténtica maravilla el poder le, leer su libro, que yo creo que tiene un libro, o sea, un título muy, muy, muy acertado y además que ha sido una edición fantástica la de Odeón. Hay que decir que es un premio que si no hubiese estado el Ayuntamiento de Crevillén detrás no se podría haber editado, con lo cual, hay que ponerlo en valor, pero el título de Mala Cosecha, que fue el título inicial desde el principio, yo creo que está perfecto y, y bueno, esperemos que, que de cara a, la, a a este nuevo año, esa Mala Cosecha se convierta en una muy buena cosecha y que Natalia pues que tenga ese éxito que está teniendo con la promoción. Natalia Moje, mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, un placer, como siempre, un abrazo muy grande. Un besazo.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 final de, de la rosa de los ventos eh, esta noche un programa que hemos comenzado hoy a las doce y media son las cuatro y media casi de la madrugada os recordamos eh, la semana que viene volvemos casi seguro al horario de siempre los eh, sábados eh, vamos a comenzar a la una de la madrugada es. y vamos a estar entre una y cuatro el mundo está volviendo a la normalidad mañana toda España está o en fase 2. Pues fase 3, estamos eh, sabiendo ya de esto, ya estamos en la recta final y todos eh, vamos a conseguir, pues eso, que al final trufe la luz. Estamos atravesando ese túnel y al final habrá luz. Vamos a salir deslumbrados de tanta luz ya al final. <ríe> ¿Qué tiempos? ¿Quién se lo iba a imaginar cuando comenzaba el año, cuando decíamos feliz año, feliz 2020? Uy, yo Parecía pensaba que redondo, era fantástico. Fantástico, madre mía. Ya ha pasado lo que no esperábamos, eh, pero eh, esto está acabando, ya está llegando al final eh, la luz, eh, al final de camino, está ahí, ya estamos eh, desconfinando, desescalando todos en todos los sitios y estamos atravesando la frase, las fases, pues eh, estamos ya casi al final. Eh, el lunes que viene, el lunes que viene en siete días, estaremos diciendo que algunos territorios, en Canarias fundamentalmente, pero algunos territorios ya ha acabado las fases. Pero si es por... que el 21 está a la vuelta de la esquina sí, sí, y ahí eso. ya la gente va a tener movilidad para poder desplazarse, o sea que nada, no queda nada. Lo dicho, la rosa de los vientos se envuelve el próximo sábado por la noche a la una de la madrugada las doce en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias. Muy buena semana.